frecuencia abierta. Karina Olivera, Karina desde, desde el Móvil. Móvil. te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola Karina. Bien, que los volvimos, te cuento. Ahora tengo, estoy en una actividad, es un trato por el buen trato. ¿Sí? Pero aquí nos encontramos con Juan Marichal. Juan Marichal es un niño de 13 años, él es hipoacústico, Ah, perdón, perdón, me equivoqué de darle adelante. El Juan eh, no se escucha, algo no se escucha. Y acá tenemos a Romina velardi que está haciendo la traducción. Por tanto, si hay alguna alguna cosa que Juan no nos entienda, Romina va a hacer la traducción. Bien. Pero le vamos a preguntar a Juan, porque va a estar en este campamento para sordos que se va a estar realizando en Colonia este fin de semana, campamento al que, te cuento Jorge y audiencia, van a venir eh, sordos de, de, de varios países, muchos de Uruguay pero de varios países también que van a estar todos compartiendo juntos. Eh, Campamentos que no se ha hecho mucha discusión, te digo. Por tanto, eh, Jorge Marchal, que es el papá de Juan, nos informaba de este evento y hoy tenemos a Juan, con, con quien vamos a charlar un ratito. Le agradecemos porque está en esta actividad de Un Trato por el Buen Trato, pero para que nos cuentes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Sí. Contame, ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo tomaste la idea de que eh, te vas a ir al campamento para estar participando con con otros con otros jóvenes, con otros adolescentes también, e intercambiando solo. Decían y aclaraban en el campamento, sin mamá, sin papá, solamente tú. Yo estoy contenta de no voy a estar mamá, papá. <risa> <risa> yo ¿y usted, Silvia? Y qué tan tranquilo. Yo con ese amigos. Así mismo no voy, nunca he ido a un campamento de, de todo el país. Primera vez y además de otros países vas a conocer jóvenes y niños de otros países también bueno eso es sí está. te genera expectativa estás contento sí yo también ¿Sí? un poco nervioso un poco nervioso <risa> porque yo menos no, me siento yo yo me siento más o menos igual me siento usando o ya quiero hablar señales tradicional. esa señal es eh, muy difícil Claro, porque Romina, a ver si Romina, le vamos a preguntar a Romina, en este caso, Romina, en este campamento van a manejar lengua de señas, porque siempre hemos aclarado que la lengua de señas es particular de cada país. Por tanto, lo que dice Juan, él va a tener que interactuar con lenguas de señas de otros países, que parece eh, fácil, pero que no lo es. ¿Es así, Romina? Es cierto que cada cada país tiene su propia lengua de señas, Y también es cierto que existe una lengua de señas internacional, pero que no todas las personas sordas este tienen acceso a ella, ¿no? Así que creo que esta instancia es súper enriquecedora en ese sentido también, porque ellos van a tener que buscar formas de comunicarse y van a intercambiar también señas eh, y seguramente va a llegar el momento en que se van a comprender perfectamente porque en ese sentido van a van a lograr la comunicación y bueno, en ese intercambio también se van a van a aprender muchas cosas. Mientras tanto, Romina te cuenta a ti. Jorge le va haciendo también, por supuesto, la traducción, la traducción en, en lengua de señas a Juan. Así que, bueno, vamos a, a liberar a Juan. Solamente estamos muy felices de que puedas participar en este campamento, de que se den estas instancias que son tan, tan importantes, y ojalá hubiera más información, más difusión. Y Jorge Marichal no nos contaba de esta situación por ahí, nosotros no nos enterábamos, hoy toca felicitar a Juan y toda esta expectativa que tiene Juan si tenés alguna pregunta, Jorge Romina tiene retorno y se lo puede hacer la traducción a Juan que lo noto emocionado a Juan, ¿puede ser? estoy contento, un poco nervioso <risa> un poco nervioso, ¿Sí? Juan yo, yo no sé si ya se llega allá, yo estoy feliz uh. también bien, me Feliz para estar seguro Seguro y eso sí Igual igual volví a cañar Entra con mi mamá A mi hermana Y juego por ella en mi hermana yo nunca lo paramos Nunca Siempre estamos solidos Siempre Bueno Me gustaría la vuelta Que nos contaras Cómo te fue ¿Sí? No, a mí Me gustaría Volvérate a ver A casa Volví a cañar Igual mi, mi casa Mis amigos A cojín Son dos días Son dos días No, una semana Ah, una semana Opa, opa Te voy a a todos mis amigos Claro Sí, mis compañeros de la escuela Claro que sí para ¿y hoy qué pasó? Y hoy faltaste a la escuela porque estás en esta actividad de un trato por el buen trato Ya, yo Ayer fue el miércoles que nos dijo, Cristina Y hoy no vamos a venir este jueves Bien, bien. ¿Cuánto, ¿Cuántos niños sordos hay hoy en, hoy en la actividad, Romina, que más o menos estás acá? En la actividad hay cuatro, viene a representar la escuela 84. Bien. Jorge, vamos a cerrar, si te parece, desde aquí. Dale. Solamente lo que decía, ¿no? Invitar a Juan a que al regreso de este campamento de Colonia, con todos... Estos sordos desde de tantos países nos cuente la experiencia. Si ¿Sí te parece, tal vez vamos sí. hasta allí hasta la escuela del 64 y hablamos con él oh, y con su papá. ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Juan, muchas gracias y mucha suerte. Te, ya sabes, a la vuelta charlamos de nuevo. Uh -huh. Gracias. Hasta Juan. Ya, ya hiciste el bolsito, ya preparaste todo, ya tienes las paletas y todo. Bueno, eres preparado, pero le falta algunas cosas igual. igual <ríe> sí, bueno, nosotros también por ti. Qué lindo, gracias. Qué lindo. ¿Sí, Bueno, Jorge y a Dale. Romina, Romina, gracias porque siempre estás acá para para auxiliarnos, para para ayudarnos y la verdad que felicito tu trabajo. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Gracias, Romina, gracias. Bien, cerramos, Jorge, nos Dale, encontramos chao. en minutos. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.